Bienvenida Karina y Camila, te saludamos desde Radio Encuentro, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, también la saludo a Karina, a Camila. Este, y estamos acá apoyando también. Les cuento que yo soy Mariana Fernández, soy narradora de historias y arte educadora. Coordino un programa que se llama Cuentan. Es un programa de Fundación Williams, que es una fundación que Trabaja en el país hace unos 80 años y coordina pero, digamos, coordina cosas de cultura y de ciencia. Y este programa Cuentan lo hacemos con una metodología muy antigua, una metodología de trabajo con cuentos universales que se llama Abre Mundo. Eh, es una manera de trabajo donde se respetan los símbolos ancestrales sin tratar de pergiversarlos y manteniendo y custodiando esos símbolos a través del tiempo. Es una metodología que mezcla, digamos, el tema de la narración según tiempo, lugar y gente, adaptando la forma de narrar, pero respetando esos símbolos que viajan a través del tiempo desde distintas culturas, desde distintas etnias, desde distintos lugares. Bien, hablamos eh, de historias, eh, Mariana, de historias que por ahí... Eh, nos han contado nuestras abuelas o hablamos de específicamente Sí hablamos de cuentos universales Ajá. son digamos estos relatos porque están la, las historias de tradición oral que sí. nos han contado nuestras abuelas que van cambiando según el tiempo y el lugar y eso es algo mucho más amplio es hermoso, nosotros trabajamos y escuchamos y recontamos y creamos espacios para las personas narrar y contar esas historias Pero nosotros, desde abre Abremundo, elegimos las historias que no solamente son de tradición oral, sino las son aquellas que tienen metáforas abiertas. Ajá, ahí va. Entonces tienen una particularidad, ¿viste? No son cualquier historia o relatos orales solamente que nosotros traemos de nuestras familias o de nuestras comunidades. Son, de entre todas ellas, aquellas que nos sirven para trabajar filosóficamente cosas que son universales, que pueden ser para una comunidad o para otra. Bien. Bueno, y este encuentro, entonces, se trató más o menos de eso. En este, en este encuentro, que fue una residencia de seis días, fue una residencia, nosotros conseguimos el subsidio de Fundación Williams para juntarnos con doce narradores orales y trabajar cada uno en sus proyectos, que no eran necesariamente este que hacemos nosotros. Hay gente que trabajaba con relatos de su comunidad, había otras personas que trabajaban con, con cuentos tradicionales, Otros trabajaban con relatos de autor, de literatura, y otros incluso con historias inventadas. Eran distintos proyectos. Nosotros nos reunimos durante seis días para que cada uno presentara su proyecto y ayudarnos unos a otros a trabajar las distintas historias y los distintos objetivos que cada uno tenía. Fue Un, una especie de, de retiro para ayudarnos mutuamente a trabajar distintos proyectos narrativos. Seis días, qué intenso, ¿no? Sí, fue una locura Fue una locura porque Nos nos causaba, viste como cuando sos muy chico Y querés levantarte corriendo de la cama Para salir a jugar afuera Y para hacer eso que tanto te gusta Bueno, nos pasaba eso Con lo cual nos pasamos un poquito de rosca Porque nos levantábamos muy temprano Y nos acostábamos tarde, nadie quería dormir Todo el mundo quería seguir y seguir y seguir Qué bueno eh, <risa> y, Qué lindo, qué lindo Así que, eh, bueno, se, se fue dando estas narraciones que cada uno o cada una eh, llegó de los participantes. Sí, aparte eran muy distintos. Por ejemplo, estaba Betiana, que, que me hizo el contacto con ustedes, que traía narraciones de sus abuelas, de su comunidad, cosas mapuches, pehuelches, cosas alucinantes. Después, qué sé yo, venía Rubén López, que él trabaja con juegos y cantos para niños, que es un maestro de la narración oral en Córdoba. O estaba, por ejemplo, no sé... Fernanda Gómez, que tiene la Compañía de la Luna y trabaja con historias de mujeres. O sea, era muy variado el panorama de tipo de historias que cada uno narraba. Y eso lo hacía muy rico. Porque además se le lleva el cuerpo, ¿no? Nosotros sabemos que acá la Lamien la eh, betiana Quiroga es una narradora que lleva el pirincheando y, y le pone el cuerpo también. O sea, no es solamente contar un cuento, ¿no? Totalmente, Betiana era parte de la residencia y, y, y le pone absolutamente el cuerpo y también le pone sus sus experiencias, sus memorias, cómo era escuchar a su abuela, cómo es el trabajo con su comunidad, maravilloso. También fuimos todos los narradores a contar a la Escuela del Pueblo, porque esto se sucedía en el Cosmeado, en Mendoza, en un lugar donde hay solamente una escuela que se albergue, 15 días es primaria y 15 días secundaria. Oh, y nosotros agarramos los días de primaria. Entonces fuimos con todos los narradores a contar a la escuela que había 70 niños, de los cuales la mitad son albergados y otra mitad vive en el pueblo. Los que son albergados es porque son de familias que viven en puestos a kilómetros de distancia y vienen a la escuela a caballo o algo así. Eh, algunos no, algunos en camioneta, pero bueno, se quedan 15 días en la escuela y luego se vuelven a sus puestos. Entonces este fueron todos a contar a la escuela y imagínate, los niños y las niñas estaban encantados, beti, beti y droga, garrón, cuentos hermosos, este de un carpincho, después cada uno hizo su magia y, y fue una fiesta en el pueblo. ¿Cómo fue la recepción eh, con esta propuesta de ahí de de, de Les pibes? No les pides están encantadísimos es una cosa de locos, no querían que nos vayamos, te agarraban a las piernas de oh. los narradores así literal no te vas viste quédate oh, acá, ya. vuelven mañana, no wow. se quería ni no lo difícil en esos contextos es se sirve como siempre y Pero bueno también... eso es lo que viene el narrador, claro, porque te deja ahí también no me imagino recalculando un poco, porque diríamos si bien es experiencia para ellos también es para ustedes seguirse eh, habiendo conocido todo eso totalmente por eso es que a mí me gusta siempre hacer proyectos donde uno trabaja en el lugar y narradores autóctonos continúan continúan narrando en el lugar que es lo que siempre hacemos pero bueno siempre pasa con cuando la narración es sutil y es empática con las personas que están escuchando que no sé no, nadie quiere que se vaya no el, el personaje este que es el narrador de historia o la narradora, nadie quiere que se vaya es como y que no se, se va el cuento ¿no? como que queremos que se quede el cuento con nosotros con nosotras. totalmente es como que se va un velador porque porque ni siquiera es por la persona <risa> nadie quiere que se vaya la historia claro. tal cual vos lo dijiste Bien, bueno, felicitaciones por todo esto, me imagino deben estar muy muy contentos, contentas después de todo esto y muchas experiencias, seguramente Betty más adelante nos va a traer más novedades de todo lo que fue y, y va a haber una segunda parte o, o cómo se sigue esto, Mariana. Mira, esto va a seguir por los caminos de la narración oral porque cada uno se vuelve a su lugar. Había gente de Tucumán, había gente de Neuquén, había gente, bueno, de Carmen de Patagones, de Bahía Blanca, eh, de Córdoba, varios. este Bueno, esto, cada uno ahora se fue a su tierra a, a, a esparcir, narrar, diseminar y seguir contando por distintos caminos. Así que nos vamos a mantener el contacto, pero cada uno salimos disparados para los cuatro puntos cardinales buenísimo Mariana, te agradecemos un montón esta comunicación que, que bueno nos nos fortalece el alma también saber de que eh, no es todo tecnología y que tenemos que eh, por ahí entretenernos con algo que tenga que ver con con, con, la, con, con eso mismo con un cuento o, o una o algo proyectado en una pantalla no que que se puede volver a la oralidad de los cuentos que a veces se pierde un poquito Claro, tal, tal cual, se puede volver, eso existe y además es abrazado, es abrazado sobre todo por los niños y las niñas, es abrazado. Nunca va a ser igual una persona dando su presencia, su, su sangre, su contacto y su respiración mientras se está narrando a un celular o a una pantalla de cualquier tipo. Claro, ahora le decimos a los chicos, bueno, eh, llévate el teléfono, mira este dibujito. <risa> claro, no, nada que ver los que se dan cuenta, porque vos les estás dando presencia y contacto. Es una forma de nutrición que no compite con ninguna pantalla. Ni hablar, ni hablar. Buenísimo. Gracias, Mariana, por por este rato y bueno por compartirnos esta experiencia eh, tan linda. Gracias a vos. Un abrazo grande. Seguimos. Abrazo, abrazo. grande. Hasta pronto. Chao. Charlamos con Mariana Fernández, uh -huh. narradora y educadora.